Magdalena Odarda, legisladora, ¿qué tal? Buenos días, Mari Mari, ¿cómo está usted? Buenos días, Mari, Mari ¿cómo estás? Bien, bueno, en el medio de todo esto, ¿no? Acá compartiendo con sí. la gente que nos está escuchando las diferentes situaciones que no... Tenemos un montón de frentes. La verdad es que entre el agua, entre los despidos, los anuncios eh, violentos del presidente, los cierres de las escuelas, estamos como que de repente queríamos sí. un poquito más de claridad o de esperanza, Magdalena. Bueno, por lo menos este por lo menos estamos eh mostrando la otra cara de todo este proyecto que parece que en río negro empezó brilla con con los eh anuncios este de, del gobernador eh bueno todo este bombardeo que mediático que se ha, se ha visto en estos días la bonanza del GNL, de los miles y miles y miles de millones que va a traer a la provincia de provinciarioonete y sin embargo. Por otro lado, vemos como se cierra, por ejemplo, la escuela de, de Cerro Alto, los que hacen un abrazo simbólico. Otra gente dice que no tienen agua, y le llevan niños. Y no es la primera escuela. Yo lo estoy denunciando, no sé si vos recordás, pero hace dos años o por favor. Uh -huh. Años después, denunciando uno por uno los cierres que se están dando, los eh, financieros de mi educación. Yo cuento más rein Eh, establecimientos educativos que se cierran eh, que no es que no hay chicos y si no chicos porque no hay para el arraigo en el campo ¿no? para que la gente se quede en el campo pero los niños que hay eh, tienen mucho la educación como cualquier otro niño que vive en Erma o en Marigloche o en General Roca eh, me parece que es muy grave que se ajuste monedas Eh, charlando un establecimiento educativo rural, justamente cuando Río Negro fue una de las provincias eh, donde nos sentíamos orgullosos de la educación rural eh, hay establecimientos que están cumpliendo 100 años en Río Negro eh, en, la, en el imagínense en, en lo que es este, la extensa geografía río negrina en los lugares más inhóspitos eh, vengo a recorrer la escuela de de, de la comunidad Fután y uh -huh. este se de directamente de, de, ya en el límite con Chubut ahí hay en eh, internet en el lugar del centro de reuniones de, de toda la comunidad de las familias porque allí también tienen que ir a comunicarse con otro con el hospital con otras escuelas cerrás la escuela y cerrás todo matás la comunidad en cuanto a al funcionamiento normal de un paraje de nuestra de nuestra pies de divin de los lugares más más humildes de nuestra provincia eh, entonces eh, yo lo que no entiendo es cómo el gobernador declara la emergencia hídrica pero por otro lado eh, cierra escuelas como en este caso por falta de agua supuestamente y, pero por otro lado también este autoriza los cateos mineros en zona de eh, ...como el caso de la cordillera de los Andes... ...o sea, ahora vamos a tener minería en glaciares... ...en un negro... ...en la cordillera de los Andes... ...como es la que se habilitó en el Cerro Carreras, ¿no? ...10.000 hectáreas... ...entre las cuales están tierra de los Emiratos Árabes... ...y este allí hay comunidades indígenas... ...donde nadie les preguntó absolutamente nada... ...o sea, el protocolo de consulta... ...lo sancionaron como... ...no sé, realmente para tomarnos el pelo a todos los rionirinos, porque no lo aplicaron jamás. Eh, el caso concreto este es el que a mí más me, me llama la atención, porque se da justo en el Alto Río Chubut, en el Cerro Carrera, en cuatro ríos, y, y, y se le entrega una empresa relacionada con capitales israelíes en tierras del territorio de los pueblos indígenas en plena emergencia hídrica, donde sabemos que para la megaminería, la megaminería con uso de cien para extraer oro, plata, eh, uranio, quiere como principal insumo el agua. Entonces, en, estando en plena emergencia sobre todo en departamentos como el caso de departamento de Oligocho o el departamento Nortín, donde estaría este lugar, este sitio donde se va a desarrollar meganería con los sueltos básicos, eh, nos parece que hay una gran contradicción y, y también es, es bueno, por eso es el radobe ¿no? de, de las cosas y, y ahí, este, nosotros que por ahí tenemos la posibilidad de la más información eh, pública, eh, para acceder a las fuentes de información, poder identificar estas cosas. Bien. Bueno, eh le agradecemos mucho eh, legisladora lo que eh, este este su tiempo también y también esto de, de saber de que no es de que hay gente que por ahí eh, nos puede escuchar y quizás esto de la coherencia, ¿no? Eh, hemos estado escuchando discursos tan incoherentes a veces como que realmente ¿dónde está la política seria, ¿no? En estos en estos espacios. Sí, se todo muy agresivos, de muy de y bajo o no, no discutir con sobre todo con con seriedad con, con, con datos con respeto tan distinto eh, la verdad es que es muy triste por eso yo encuentro otros días cuando hablé sobre sobre el proyecto GNL uh -huh. eh, en, en la legislatura pedí que a, que se eleve el nivel de debate porque no puede ser que un tema tan importante que posiblemente termine en la contaminación de nuestro Golfo, el Golfo más azul del continente, y menos contaminado de América, como es el resto y el debate se remita a, a ataques, a, a ataques personales, a cuestiones así. Y no se hable de lo que es el proyecto de consecuencias que eso nos va a crear. Nosotros nos venimos, ojalá, nunca pasó. Lo puede pasar como pasó en Bahía Blanca, donde hubo tres derrames en el mismo año de petróleo, en el mar, Entonces, este, me parece que, eh, que la política tiene que empezar a dar el ejemplo de que, eh, eh, más allá de las distintas posiciones que estamos en democracia, eh, tenemos que hacerlo en el marco de, de estudio del tema, porque hay muchos que cobran sueldo y estudian nada, lamentablemente, no se la ha la voz hace dos años que no sabemos quién, qué, cómo es su voz directamente, eh, pero necesitamos que estudien, que se de debatan con seriedad, con números, con argumentos serios, y en un marco de respeto democrático, sobre todo cuando se están sí, tratando de temas estratégicos para el futuro de la provincia. Eh, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo, Magdalena. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un gran, gran abrazo. Gracias, gracias a la gente que nos escucha.